A Dios, el dueño y el dador de toda vida en lo que concierne a nuestra galaxia, se le llama el gran sol central. Es el sol detrás de nuestro sol físico y es la fuente de toda vida y de todas las cosas En la galaxia completa, los directores del gran sol central de nuestra galaxia son los dioses Alfa y Omega, estando compuestos esta galaxia de siete soles físicos, cada uno con siete planetas, de los cuales nuestra Tierra es un planeta en un sistema. Describir la belleza de los dioses padre y madre cósmicos de nuestra Galaxia requeriría un vocabulario de mucha más delicada percepción del que el ser humano disfruta en la actualidad. Estos gloriosos dioses Padre y Madre pueden ser visualizados como los más bellos de todo lo que es bello. Sus vestiduras de autoridad son del blanco más puro y resplandeciente. Sus seres enteros representan lo máximo en luz y llama encarnadas, suavizadas en contorno y diseño para que puedan ser disfrutadas por otros.